Buenas tardes.、Eh, nosotros acabamos hace una hora, llegamos acá a Mercedes.、Eh, bueno, casos de público conocimiento, lo que sucedió hace, hace un año atrás, que es el ataque a, a Tío,、eh, el cual le produce en principio muerte cerebral y el 12 de, de abril fallece,、eh, porque mi tía y su señora decidieron dar los ó r g a n o s、eh, Acá pasaron una serie de cosas durante este año,、eh, lo cual eso fue. haciendo de que gente se vaya bajando de, de las marchas, de, de las concentraciones. Así que、eh, se decidió con toda la familia que hoy, por ser el, el primer año de, de, la, de haber ocurrido el ataque y demás, se iba a volver a participar, pero por última vez.、Eh, y allá en Olavarría, bueno, lo, lo vamos a hacer, va a ser ahora a las 19 horas una concentración. Porque, si bien las cosas pasaron acá, pero él era de, él era de Olavarría, digamos. Janina, y ahí en Mercedes, ¿cuál es la acción que van a desarrollar? Digo, en Mercedes lo que se va a hacer es,、eh, ahora se está haciendo bueno, una especie de radio abierta. Hace un momento terminó lo que eran bandas y, y exposiciones de, de unos artesanos, de muestras, de pinturas. Y en breve, ahora a las 19 horas, lo que vamos a hacer es una marcha, como se hizo todos estos meses atrás, esas,、eh, bueno, de, partiendo desde el lugar donde fue el ataque y volviendo a concentrarnos en la plaza.、Eh, luego se leerán los documentos que, de la parte de la familia y que se suman otros casos,、eh, inclusive uno de ellos que en este momento al chico lo están velando. Así que, bueno, nada, es, es eso. Nosotros. Hoy por hoy, si bien lo que es judicialmente estamos más que satisfechos, estamos pidiendo primero y principal pronta fecha de juicio, porque es una manera de empezar a hacer un cierre de toda esta locura.、Eh, nada, ya te repito, lo que es judicialmente estamos más que satisfechos. Hace un rato terminamos de hablar con la secretaria del fiscal, la cual nos dijo que, que los abogados de estos chicos. Estuvieron pidiendo、eh, nada, que se le saquen las pulseras, que se los permitan dar, de que se los libere de alguna manera, y le, tanto el juez como, como Cámara se lo negó. Así que, nada, tienen que seguir esperando juicio,、eh, que ojalá sea pronto, que sabemos que la, la pena que le den nunca nos va a alcanzar, h a c í a pena máxima que tiene nuestra ley, nuestra justicia argentina. Pero bueno, es una manera de empezar a cerrar etapas y empezar a, a seguir sobreviviendo de alguna manera. y a n i n a bueno,、eh, habrán viajado hacia allí todos los familiares, ¿no? Viajamos, fue bastante. En realidad, lo que decidimos esta vez es que viajaran algunos familiares, algunos amigos, entre ellos Matías, el chico que estaba con él en el momento de, de, de la golpiza,、eh, vecinos. Y、eh, bueno, familiares sí, en general, pero tratamos de que también se viajaran amigos que antes no habían podido viajar y, y vecinos que, que de alguna manera querían estar presentes. ¿Y la comunidad de Mercedes cómo los, los ha tratado? La comunidad de Mercedes, nosotros realmente、eh, no nos podemos quejar. En un principio una, digamos, fue mucha la gente la que se acercó y la que estuvo. Luego, por diferentes motivos o manejos que hay en esta ciudad, se fueron bajando o se fueron alejando de alguna manera o no haciéndose tan presentes, pero s a b e m b i é n los entendemos. Obviamente hay que cuidar la integridad física y la de su familia propia y la de la familia, ¿no? Y bueno, nada, nosotros estamos más que agradecidos en ese t caso, nos encontramos con un grupo de personas realmente con una calidad humana impresionante que. Que esos, ellos son los que organizan a la distancia, nosotros les vamos diciendo las cosas y ellos lo organizan todo acá, sin ser familiares ni nada por el estilo. Así que en, ese caso, en eso no nos podemos quejar realmente. Bien, ¿y las autoridades políticas? Las autoridades políticas, y bueno, no, no sé qué es eso, no, no es que, que están presentes, pero tampoco es,、no、es que nos molesten ni nada por el estilo, digamos. Sí, dan ciertas cosas y demás, pero no es que. a m s si、sí、nosotros no hemos tenido grandes tratos con la gente de acá, con lo que es la política. Bien.、Eh, así que no, no. En ese caso no sabría、pues、qué decirte bien.